Esta civilización mundial se pasó de roca, se pasó de roca. Un cristiano, si no es revolucionario en este tempo, no es cristiano. No y a todos los que nos acompañan en este pues nuevamente su programa El Areópago en esta siempre amada barra radiofónica alternativa Radio Chinelo Todas las Voces pues a la cual como siempre eh, agradecemos una vez más pues el esfuerzo, este esfuerzo de todos los que hacen posible pues una resistencia ¿no? como medio alternativo frente al monopolio y vacío de los medios de siempre Gracias a Helios, a Helios que siempre nos acompaña, el Radio Chinelo, en controles, pues para dar lugar a este encuentro con ustedes. Yo soy Héctor, pasen la voz, esto es El Areópago, apaga la tele, prende tu espíritu. Quédense, quédense con nosotros porque hoy hablaremos, sin más preámbulo, de un nuevo camino que la teología ha recorrido hace poco. pero con yo diría con una gran aventura, con una gran perspicacia, pues desde esta voz profética de mujeres y también decirlo de hombres que se han atrevido pues a asumir una relectura bíblica mediante la perspectiva feminista. Por ello hoy tenemos la grata presencia de dos compañeras que pues son parte de un grupo de de mujeres, de hombres también que pues eh, tienen esta inquietud con esta perspectiva De, de teología feminista, así es que, bueno, yo quisiera más bien que ellas eh, pudieran presentarse y describirse como, porque ahorita decíamos antes de comenzar el programa, cómo podemos decirles y estudiantes y teólogas, entonces ellas van a hacer una descripción per particular y personal de cómo asumen este papel, esta aventura con la teología feminista. Bienvenidas, cármenes. Buenas tardes, soy Carmen Bustos Y al igual que mi compañera, soy una mujer de fe, inquieta por formarme espiritualmente. Y ello me llevó a encontrarme con otras mujeres. De hecho, yo pertenezco a, a un grupo que somos parte de la congregación de las hermanas auxiliadoras. Y junto con estas mujeres llegamos a encontrarnos también con la teología feminista que realmente eh, me ha cambiado mi forma de pensar, mi forma de, de creer en, en Jesús y mi forma de actuar hacia los demás. Bienvenida, muchas gracias Carmen Bustos, una excelente descripción. La otra Carmen, hola. Hola, hola Héctor. Agradezco mucho el espacio. Eh, soy Carmen Conde, una mujer ama de casa de casi 60 años. Tengo dos hijas. Y he tenido la oportunidad de tener el contacto primero con el feminismo académico. Hace 14 años, que me confirma como ser humana plena. y que pide eso para todas nosotras. Y después, hace tres años, con, la con las teologías feministas, que nos confirman a todas las mujeres como imagen y semejanza de Dios. Esa es como la, lo más importante que nos quisieran invitar y exhortar, confirmarnos a todas como imágenes y semejanza de Madre Padre Dios, con esta textura de primer mundo, no de tercer mundo. Claro. Bueno, sean ustedes muy bienvenidas a este, su programa Amigo, el Areópago. Bueno, sin más preámbulo y dando tiempo al tiempo, entremos a nuestro primer bloque, pues donde les hablaremos de esta conceptualización, método y propuesta de la teología feminista y hablé, hablaremos de conceptos básicos como para poder ir, Eh, los que nos están escuchando, eh, siendo motivados en esta descripción, ¿no?, saber qué onda con esto de la teología feminista. Bueno, de entrada, la primera, miren, eh, se habla de teología indígena, se habla de teología latinoamericana, urbana, india, de la liberación, de praxis, hay varios tipos de adjetivos, ¿no?, ¿Qué debemos entender cuando le ponemos el, el adjetivo de feminista, teología feminista? ¿Qué tendríamos que entender por ello? ¿Qué entienden ustedes por ello? Carmen Bustos. Mire, eh, la, la teología feminista es parte de, de esta familia uh -huh. de teologías contextuales de las que tú hablas. Claro. Eh, y es una teología que está comprometida con la lucha por la justicia, Para las mujeres y el cambio social. Eh, uh -huh. También quisiera hablar sobre Adelante. el feminismo cristiano como una perspe perspectiva teórica y un movimiento histórico para cambiar las estructuras socioculturales y eclesiales de dominación y explotación. O sea que estamos entendiendo que eh, hay una perspectiva muy clara que es esta, la, la digamos, la de género. podríamos decir, y creo que vale la pena ahondar un poco en este sentido de la liberación, no o sea, eh, esta búsqueda que tiene no es solamente como ensalzar o hacer una lucha, hasta donde entiendo, ustedes me dirán, una lucha de género, de, de hombre contra mujer o de mujer contra hombre, sino más bien cómo podríamos explicarlo, cuando decimos, no, no es lucha de género, es más bien, aquí hablaba Carmen Bustos, de una cuestión de liberación desde la perspectiva feminista. ¿Podríamos ahondar un poco en esos términos, o algo que pudieran, pudieras agregar, Carmen, este, para ir comprendiendo la teología feminista? Las teologías feministas están realmente enmarcadas, en como decía hace un momento, en confirmar que somos imagen y semejanza de Madre, no. Padre, Dios, Y una de las cosas que, que ahorita res, surge muy importante es hablar desde el lenguaje. Cómo el lenguaje es, particularmente en el español, un lenguaje que excluye, un lenguaje sexista, un lenguaje que invisibiliza a las mujeres cuando hablamos de hombre, cuando hablamos de señor, cuando hablamos de Dios. Claro. Eh, entonces... La, la, la idea de las teologías feministas es justamente invitarnos a hacer una conversión de los hombres y las mujeres que tenemos convicción de que otras relaciones son posibles desde el discipulado de iguales. Y una cosa que me, que me invita a Héctor a decir es «El machismo no tiene como contraparte el feminismo». El machismo tendría el hembrismo como contraparte. El feminismo y los, las teologías feministas, los feminismos, porque también son bastantes, son miradas distintas, hablan desde este ser mujer, incluyendo a todas las personas que se sientan excluidas por el sistema patriarcal, piramidal que vivimos. Todas las mujeres, todas las personas, hombres y mujeres que se sienten marginados por el sistema económico, por la edad, por la parte educativa, por la parte económica. Todas estas exclusiones están llamadas a desaparecer desde los movimientos feministas y desde las teologías feministas. No queremos ocupar la pirámide y estar en el en el lugar de poder. Lo que queremos es que las relaciones se transformen por completo en unas relaciones de iguales, en la que realmente los seres humanos nos podamos manejar con hermandad. En el, en el caso de las mujeres se dice sororidad. Gracias. Sorori, es, sororidad. ¿En de de de sor este este término? De Sor, como, como Sor Juana, okay. es hermandad, la desde hermandad, las mujeres. Okay, la hermandad, ¿Qué, qué bello término. Sí, Carmen Bustos. Eh, me, sobre el término sororidad, sí. se refiere a las hermanas. Uh -huh. ¿no? eh, por eso viene de Sor, de hermana. Yeah. ¿sí? Y quisiera sí, eh, compl complementar un poco eh, lo que decía mi compañera, Eh, no es una lucha solo de las mujeres y para las Exacto. mujeres. El sistema patriarcal, jerárquico y piramidal excluye no solamente a las mujeres, oprime no solamente a las mujeres y es un sistema de dominación en el cual eh, se multiplica el racismo, la explotación de clase, el heterosexismo, la militarización colonialista. Y la intención y, y el objetivo de, de la, el, el feminismo es esa lucha por la igualdad y la equidad de todos y para todos. Claro, no muy bien dicho porque podemos decir que entonces existen. Eh, eh, la pretensión de la teología feminista es como liberarnos de estas categorías, de este sistema de dominación que se ejerce, porque... Un hombre puede, más bien una mujer puede reproducir o reproduce o sustenta un, un, un, una estructura piramidal, una estructura de machismo, o sea, no es exclusivo eh, de los hombres la opresión o el sistema de dominación, también eh, las mujeres pueden ejercer su vida, su pensamiento y sus acciones con ese tipo de categorías, llámese machismo, patriarcal, este de dominación no creo que esto es muy importante que lo hayan señalado y bueno eh, algo más que quieran agregar en en de entrada no como para hacer irnos introduciendo poco a poco para más adelante en la siguiente pregunta hablar eh, propiamente del método pero un poco más de conceptualización en cuanto a la teología de feminista carmen yo lo que quisiera decir es que Cuando hablamos de teología feminista, de teologías feministas, estamos hablando de ser seguidoras y seguidores de Jesús en sus relaciones horizontales de igualdad, en las que incluye pecadoras, pecadores, que incluye a todo ser humano. Y esa es como nuestra mira, esa es como nuestra ilusión, nuestra utopía. Porque si Jesús... Ya lo hizo, lo podemos reproducir. Y es justamente esto lo que nos anima, lo que nos esperanza. Es completamente distinto a estar luchando por un pedazo de poder. Es completamente diferente tener, tener que buscar una migaja de un poder perverso que mata, que excluye, que invisibiliza. Entonces, la, la ilusión, la utopía, la estrella que seguimos... es ser seguidoras y seguidores de Jesús en estas relaciones completamente distintas y a ver entonces allí esta nueva esta no es una lucha de poder eso también es muy importante cómo lo dejaste en claro entonces en qué sentido podemos ir construyendo este este nuevo sistema desde esta perspectiva como tú dices eh, Jesús lo dejó muy claro no haciendo una relectura bíblica Con, con esta perspectiva podemos darnos cuenta de ese acercamiento y esa inclusión eh, de Jesús y la relacionalidad profunda ¿no? de la mujer. Eh, ¿Cómo tendría entonces que ser esta estructura mm, ya no patriarcal, ya no de poder, ya no de estas categorías de opresión? ¿Cómo, cómo la podrías tú definir eh, en, en ese sentido? ¿no? Bueno, las relaciones que, que entabla Jesús son relaciones... en las que él se permite convertirse y ser cuestionado más allá de su masculinidad y de su nacionalismo. Él realmente se despoja de eso y se reviste de humanidad. Y en eso realmente es un ejemplo completo, concreto y esa es como la, la experiencia que podemos realmente hoy volver a hacer. iluminarnos, esa relación de iguales, ese discipulado de iguales en el cual tú y yo podemos compartir porque tú tienes una visión que puede ampliar la mía pero también respetas la mía que puede ampliar la tuya es esa relación de horizontalidad a la que queremos y aspiramos ¿no? excelente, rompiendo entonces esta estructura piramidal y excluyente bien, el segunda pregunta Es sobre el método, ¿no? El método eh, que realiza la teología feminista, desde dónde parte, ¿no? ¿Cómo podrían ustedes explicarlo de esta manera un poco más, digámoslo, este, eh, epistemológica o, o, o de praxis, ¿no? ¿Cuál es el método que utiliza la teología feminista? Mira, aclarando que no somos teólogas y que no. que no hacemos teología, ya. somos aprendices, por decirlo así, eh, vamos a compartir lo que nos han compartido a su vez nuestras maestras, que ellas sí son teólogas. ¿Podrías aprovechando decir los nombres de las maestras que las acompañan en este pues, proceso de aprendizaje o de, de, de, de conocimiento de esta teología? ¿Quiénes sí. son aquí en Morelos? Eh. Mira, en Morelos... Yo no conozco a nadie, aunque creo que mi compañera sí eh, Yo personalmente he tenido clases con María Van Doren uh -huh. Es una teóloga de origen belga Ella fue con la primera que tuve el acercamiento a la teología feminista Y posteriormente Marilu Rojas uh -huh. Ella es mexicana y estudió su doctorado en la Universidad Católica de, Lo, de la Lobaima. Y desde ahí, desde esas son, de estos estos dos referentes son lo que nos vas a compartir en cuanto al método. Sí. sí adelante. De, de esos dos y sí, un poquito de un libro que tengo aquí conmigo. Pero ¿Cuál bueno. es? Este se llama Otra teología es posible de Juan José Tamayo. Oh, buenísimo, buenísimo. Y él incluye todas estas teologías alternativas en este estudio que que presenta en el libro. De las que un poco te referías al principio. Totalmente ¿no? recomendable. Uh -huh. ¿eh? Sí, adelante, Carmen. Entonces, eh, normalmente o en la teología tradicional, incluso la teología progresista, como la teología de la liberación, uh -huh. realizada por hombres, eh, toman como punto de partida una antropología androcénica, androcéntrica, uh -huh. Eh La teología feminista es cosmocéntrica, es decir, aquí ya no importa solamente el ser humano, sino importa el cosmos en general y eh, la, eh, los las formas de vida que hay, no, eh, biológica, eh, eh, la naturaleza y todo. Sí, el todo, exacto. El todo es interdisciplinaria. Eh, Toma en cuenta otras ciencias como la sociología, la psicología, la historia, la filosofía. Es como transversal, ¿no? Sí, Tiene varios ejes. así es. Eh, la teoría de la teología feminista también eh, toma bases de la teoría feminista, de los movimientos ah, feministas okay. y sobre el patriarcado analiza Y desenmascara las estructuras patriarcales presentes uh -huh. en la tradición bíblica, en la teología, en las estructuras eclesiales, en la familia cristiana, en la sociedad, así como en los modelos de Dios. Porque los modelos que tenemos imágenes, de Dios, no, las imágenes sí. también son patriarcales. <ríe> Padre, Señor, ¿sí? todopoderoso, Rey, ¿no? Todopoderoso. El, el Altísimo, ¿no? Sí. <risas> y entonces, y, perdón uh -huh. que te interrumpa, en este sentido, ¿cómo entonces eh, hay como un, un, una reconstrucción o más bien también deconstrucción de, sí, de, de estas lenguaje? del lenguaje. De lenguaje y de las imágenes uh -huh. de Dios, ¿sí? ¿Para que, eh, para que sean como más incluyentes, ¿no? Así es. Eh, por ejemplo, Dios Padre Madre. Exacto. ¿Sí? Uh, hay teólogas que... que llegan a mencionar también diosa, ¿no? No todas, pero sí algunas, llaman diosa al ser supremo. Eh, regresando a, a lo del método, sí. también recurre a, a cualidades propias de la mujer, como lo holístico, lo relacional, Porque la mujer nos dice, María Van Doren, que somos más capaces de ver el todo y de no uh -huh. enfocarnos solamente en, un, en una cosa o en un eje, ¿no? Y de, uh -huh. de relacionarnos y de tomar de las demás personas y enriquecer con eso las propuestas. Excelente. Y... Eh, una Un método que se me hace Sumamente interesante Que es la hermenéutica de la sospecha A ver eh, En este Analizan los textos Preguntándose ¿Por qué lo dijeron así? ¿O por qué está escrito De este modo? Por ejemplo eh, En el texto de la samaritana Ajá. ¿Por qué No se le da nombre A la samaritana? No tiene nombre la samaritana. Es porque quien lo escribió, quien escribió el texto, era una persona, un hombre, por supuesto, y tenía un sesgo muy machista. Entonces desaparecen nombres de mujeres, mujeres importantes alrededor de Jesús, como María de Magdala, que uh -huh. son eh, ninguneadas o incluso... Eh, Denostadas, ¿no? E ella era la prostituta, dicen la interpretación, dicen, ¿no? dicen eh, la interpretación este eh, conservadora, exacto. es que ella era la pecadora, la prostituta y realmente en los estudios de las teólogas feministas se ha comprobado que ella no era la pecadora y era una mujer muy importante junto a Jesús, Era una mujer, era un apóstol, e incluso eh, tan o más importante que Pedro. ¿sí? Eh, dentro de la hermenéutica de la sospecha, también hay que preguntarse sobre el texto, sobre el contexto en que se escribió el texto, ¿sí? que no es el mismo que ahora. Las situaciones... Eh, sociales eran totalmente diferentes sí. ahora y no podemos leer ese texto e interpretarlo tal cual para aplicarlo a este siglo 21, ¿verdad? Eh, por supuesto, sí. Sí, sí, sí. Tenemos que ver también qué cambios ha sufrido el texto en la historia, porque probablemente hubo algún cambio, sí, incluso en las traducciones. A veces las traducciones Van cambiando los sentidos de los textos y lo que es muy importante es cómo lo aplicamos ahora, en este siglo XXI. Uh -huh. ¿sí? Muy bien, pues eh, vamos si quieren en el siguiente bloque, si, si ustedes consideran ahondar, lo ahondamos, mientras vamos a, a un breve corte. Para compartir eh, una canción que se llama, pues, buenas nuevas. Regresamos para pasar a una, una parte que es la praxis, o sea, la práctica, el quehacer teológico. ¿A qué nos lleva todo esta deconstrucción del lenguaje, de, el de la deconstrucción epistemológica y, desde luego, de una deconstrucción eh, pastoral? No. Eh, vamos a entrar esto en el siguiente bloque. Quédense con nosotros. Volvemos. you mm -hmm. en medio de un pueblo que empieza a cambiar. En medio de un pueblo que empieza a despertar Lo que está pasando en medio de un pueblo que empieza a caminar Un nuevo día amanece y los campos reverdecen Hombres nuevos aparecen, en una nueva tierra crece Y sus voces como trueno van rompiendo los silencios Buenas nuevas, buenas nuevas para mi pueblo. El que quiero hoy, que hoy, el que quiera ver vea. Lo que está pasando en medio de un pueblo que empieza a despertar. Lo que está pasando en medio de un pueblo que empieza a. Pasando en medio de un que empieza a caminar. Gracias por estar con nosotros todavía. Vamos a retomar esto que nos pareció eh, todavía eh, necesario ahondar. Carmen Conde eh, quiere hacer, eh, puntualizar algunas cosas sobre el método que... Nos van a dar mayor este, profundidad sí Muchas gracias Bueno, en primer lugar Quiero citar a Carmen Bracamontes uh -huh. Una teóloga eh, Del norte de, de nuestro país Una mujer comprometida Con las luchas sociales Ha estado trabajando directamente Con las mujeres Sobre los feminicidios En Ciudad Juárez Ha estado trabajando con, con las migrantes Y los migrantes En, en Coahuila y ella nos cita en el libro que se llama Jesús de Nazaret y las mujeres de su tiempo que la, las metodologías feministas tienen cinco puntos básicos uno ya lo decía nuestra compañera esta teoría crítica del contexto histórico social no pretenden hacer argumentos universales válidos para todos los tiempos y los lugares una teoría crítica que utiliza símbolos, imágenes, conceptos involucrados en una situación y con ellos se intenta ir en contra de la distorsión y la disfunción para lograr formas nuevas de desarrollo. Uh -huh. El segundo punto sería la norma material de la teología gira alrededor de la transformación emancipatoria, la liberación del sufrimiento y el florecimiento de la humanidad. La tercera punto sería comparten estrategias de la crítica que mi compañera decía, de las ideologías, la deconstrucción del lenguaje, la deconstrucción de los conceptos, la hermenéutica de la sospecha y la reconstrucción que desenmascaren distorsiones de las relaciones entre conocimiento, interés, poder, economía, iglesias. El análisis de género demuestra esta construcción oposicional entre varón y mujer. el uso del pensamiento para distorsionar relaciones naturales, personales y sociales. La crítica desde el género se ha aplicado a la escritura, a la interpretación, a las estructuras institucionales y a las representaciones culturales. El cuarto punto sería que son metodologías prospectivas. Buscan imaginar, y esto es yo creo lo más creativo, nuevas posibilidades de hablar de Dios, de la vida humana, de la tierra, y de las relaciones. Es un aspecto reconstructivo de la teología cristiana para anticipar posibilidades futuras de florecer y de esperanzarnos. Las el quinto punto sería que combinan ética y epistemología. La ética la ponen en el corazón de la teología. La ética es el corazón mismo del conocimiento de Dios y del mundo en el momento de interpretar las escrituras, la reconstrucción de la doctrina y la atención teológica a las visiones culturales. Bien, qué bueno que citas estos puntos de la, de la teóloga Bracamontes. Vuelvo aquí, lo tengo, Jesús de Nazaret y las mujeres de su tiempo, Mari Carmen, Bracamontes Ayón, ella es eh, benedictina. Sí. Por si a alguien le interesa, creo que eh, esto que nos acabas de leer eh, muy bien estructurado, muy conceptual, sí nos nos permite hacer un buen resumen de lo que Carmen Bustos nos estaba comentando y, y yo quisiera poner énfasis en la parte eh, de la teología de la eh, la metodología de la sospecha se me hace como muy interesante, ¿no? Como poner en cuestionamiento, a ver. Desde qué contexto, desde qué contexto hay que mirarlo y, y, y esto nos permite como innovar nuevos caminos interpretativos, ¿no? Sin forzar el texto, pero sí como como decía eh, María Bracamontes esta ahora sí de construcción, pero también una decía ella una nueva perspectiva, ¿no? Eh En este sentido, si eh, ¿quieres agregar algo, sí, eh, Carmen? Sí, si quisiera eh, otra vez la, la cita de esta sí. mujer. Eh, esta hermenéutica de, o interpretación de los textos bíblicos con ah, sospecha tendría siete momentos. La interpretación, uno, de la experiencia de las mujeres, sus luchas históricas. Dos, la interpretación de la dominación y del lugar social en el que se encuentran las mujeres desde la cultura. Yeah. Tres, la sospecha, sospecha que investiga todos los potenciales liberacionistas y opresores del texto. ¿Sí? Cuatro, la evaluación crítica que estudia al texto para legitimar la injusticia o para engendrar justicia. Mm -hmm. El quinto sería la imaginación creativa que Ahí nos lleva que al hablando. profundo anhelo humano Exacto. de esta justicia y dignidad que es igual para ser hombre que ser mujer. Mm -hmm. La memoria y la reconstrucción que pretende descubrir como sexto número es el, la, a las el sexto, mujeres bíblicas. Perdón, ¿es sí. el de memoria? Memoria ah, y okay. reconstrucción Ajá. que descubre las mujeres bíblicas y posbíblicas y hacer justicia, hacer audible a las silenciadas, visibles a las marginalizadas, recuperar a las olvidadas. Y el último punto sería la acción transformativa que nos lleva a articular una visión para una nueva humanidad donde trabajemos para convertir las relaciones de dominio por relaciones de igual dignidad para todas y todos. Qué importante, qué eh, bueno eh, tener ahorita esta fuente, eh, muy recomendable por lo que nos ha leído mm, Carmen mm, Conde, y, y sobre todo este, estos últimos puntos me parecen que son eh, nuestro... Nuestra introducción a este segundo bloque Porque estamos hablando ya Queremos entrar a la medida que el tiempo Nos permita hablar un poco De esta incidencia que nos lleva A la teología feminista y en este sentido eh, También el dato Que tú dabas de esta autora Es muy significativo el hecho de que Nos digas bueno pues tiene también Un trabajo eh, donde nos decías Un trabajo pastoral En, en Ciudad Juárez, Juárez con las mujeres Que la... de los feminicidios uh -huh. Y en Torreón y en Coahuila en general con los migrantes. Y esto es importante decirlo porque creo que estas teologías eh, eh, que se atreven a aventurarse, a abrir nuevas brechas, hoy siglo XXI, hoy en nuestro continente eh, en general, pues eh, tienen que tener una incidencia social. Definitivamente ya no pueden ser teologías eh, de escritorio, teologías... de conceptos únicamente, sino, y qué mejor que nos hayas dado esa referencia para testimoniar ¿no? que hay un, un compromiso serio, real, y que la teología feminista no se queda pues, en, en un discurso emotivo, sino que tiene la incidencia. Y en ese sentido quiero preguntar lo siguiente, si me permiten. Eh, en el caso de la Iglesia Católica, nuestra Iglesia, ¿qué consideraciones pues, nos da la teología feminista para este quehacer, hacer esta práctica pastoral pues más incluyente más este eh, que permita todos estos valores que han mencionado de solidaridad de hermandad de fraternidad de justicia de liberación ustedes desde su experiencia o desde la teoría que han tenido eh, qué nos podrían decir la Iglesia católica con ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que le dice la teología feminista pues a esta estructura que sigue siendo de alguna manera eh, vertical, piramidal y que bueno está todavía un poco, o un tanto, alejado de esta visión que te preguntaba hace rato y muy bien dijiste, tiene que ser horizontal, ¿no? Carmen Conde. Mira, el, tuvimos la oportunidad de escuchar a Fray Julián Cruz Alta, que hace una suma de todas las aportaciones de la teología feminista, a la Iglesia Católica. La primera sería la nueva epistemología, filosofía, ética, desde la cosmovisión de las mujeres, desde la cultura de la paz, desde que somos más del 50% de, de los seres humanos y parimos al otro 50%. Cuestionar de raíz el todo, interpretar con sospecha, contextualizar. La otra aportación sería invitarnos a celebrar la encarnación, siendo seguidoras de la utopía de Jesús ser seres humanos con equidad y todas las necesidades básicas cubiertas celebrar nuestros cuerpos y celebrarlos desde el bailar, el cantar y el estar comidos, satisfechos, etcétera. La tercera cosa que sería las aportaciones, las invitaciones a la A la iglesia católica sería ver, sí. valorar la experiencia de vida cotidiana, el milagro de la historia, el testimonio de las mujeres, no estos seres humanos lejanos, eh, eh, ausentes, que son invisibilizados, abstractos, uh -huh. ¿no? Y, y además, que, por ejemplo, algo que no, que, que sería también el cuarto, la cuarta invitación, uh -huh. sería incluir la unidad de emociones. espiritualidad, razón. Hacernos seres humanos íntegros, no, no quitarnos esta parte de las emociones como contrapuesta a la razón y mucho más alejada de la espiritualidad. Y una quinta aportación sería el ecumenismo. Las mujeres han estado tan sometidas en las iglesias cristianas que es necesario que estén juntas para poder manifestar esta conversión. Para rescatar lo más humano de la persona humana. Uh -huh. Y bueno, la propuesta es definitivamente de, podemos desaprender lo que aprendimos. Exacto. La convicción es la conversión de Jesús que se despoja de sus lugares de privilegio y se convierte en un ser humano como cualquiera de nosotras y nosotros. Claro. Y hace rato también fuera de, de aire, eh, estábamos hablando... De cómo, pues sí hay como un reconocimiento al trabajo, al esfuerzo, a la dedicación, al sustento que tienen las mujeres, la participación en la iglesia, en el sentido de, como diríamos, la base, ¿no? Pero que no se les ha dado, eh, ustedes hacían esa crítica que yo más bien quisiera que ustedes la hicieran, ¿verdad?, Porque si sí hay como ese reconocimiento, siempre se le dice, bueno, pues son quiénes son las catequistas, quiénes son las que llevan a los niños, quiénes son las que están de ministros extraordinarios de la Eucaristía, etcétera, etcétera. Pero ustedes en este sentido, ya con todo este bagaje conceptual, teórico y también práctico, a través de también testimonios y experiencias, eh, en este sentido, ¿qué dirían? No lo hablamos hace rato, me gustaría que lo compartieran, esto de darle una, un, como un reconocimiento en sus palabras. Carmen Bustos. Sí, hablábamos de cómo la mujer siempre es la más participativa sí. en cualquier actividad que se desarrolle en las parroquias, en procesos pastoreales, siempre el número de mujeres comparado con el de hombres, pues, Por es un porcentaje mucho más elevado. Sin embargo, dentro de la estructura eh, En la estructura eclesial la mujer no aparece Incluso las hermanas, las religiosas, las monjas Ellas están para servir al padre no También lo mencionábamos hace un momento eh, Si están en alguna reunión Ellas son las que llevan los alimentos Las que atienden eh, las mesas Y esto no lo, no lo han platicado Eh, religiosas, ¿no?, directamente, no es algo que, sí, que no, estemos que inventando. suponiendo. Entonces, el trabajo más eh, sencillo, humilde es el que hacen las mujeres, pero a la vez considero que es un trabajo muy valioso, solo que no ha sido reconocido también. Eh, por otro lado, las teólogas eh, feministas también consideran que hemos sido las mujeres solo consumidoras de fe, sí, oh, bien dicho. <ríe> pero no sí, hemos ajá. sido productoras uh -huh. y no hemos llegado a hacer un análisis reflexivo de la fe, ¿no? En general, porque ya estas mujeres teólogas, pues ya nos llevan eh, un camino largo, avanzado, porque la teología feminista empezó en en los años 60 del siglo pasado. solo que pues no ha, no ha tenido mucha difusión. Entonces el reto es ese, ¿no? Convertirnos en, en mujeres que no solamente consumimos la fe, sino también la producimos y ser mujeres críticas, reflexivas y llegar aún más allá, lo que decías tú, llegar a transformar las estructuras de injusticia. Eh, sabemos que que... Eh, las cuestiones de pobreza, de analfabetización, de, de discriminación. De violencia. Siempre recaen más en la mujer. La mujer está más susceptible a ello. No decimos que, que no haya casos en que los hombres también eh, padezcan estas situaciones. Pero la mujer es la más susceptible. Entonces, la lucha de nosotras, las mujeres, es... Llevar estas palabras y sobre todo el mensaje de Jesús, que el, el mensaje de Jesús era de equidad, de igualdad, de dignidad para la mujer, no era de sometimiento, no, no de era servidumbre, ¿no? ni de ser, ni de ser, servidumbre ni de silencio, no, sí. ni de te callas porque tu voz no cuenta. El mensaje de Jesús era otro, y ese mensaje nos debe de dar fuerza a todas las mujeres y sobre todo a las más humildes a las que padecen más opresión para liberarnos y creo que lo podemos hacer juntas y por eso es que estamos aquí por eso es que tenemos otras actividades en que en las cuales eh, llevamos estos conocimientos que hemos adquirido a otras mujeres porque nos interesa que ellas lo escuchen Y también los hombres, porque este camino sí. lo hemos de andar juntos, juntos claro. no nada más eh, las mujeres. Porque nos decía una eh, académica del CRIM que hace estudios sobre masculinidad, el, el machismo también... Deshace al hombre No lo sí, dignifica claro, Él siempre tiene que ser el fuerte El que no llora, el que provee El que protege Y cuando por alguna circunstancia Estas características No son dadas Pues el hombre es sufre. nada sufre, sufre además también sí. Y la mujer también Cuando su hombre eh, Padece una situación De estas también puede llegar a ser muy cruel ¿no? exigirle y, y decirle igual humillarlo y, y que no vale nada, entonces tenemos que construir una sociedad juntos, hombres y mujeres, si sí, no desde estas estructuras ni de machismo ¿no? ni de un este un, ¿cómo se podría decir? pues un feminismo radical, hembrismo. ¿no? hembrismo, hembrismo ¿no? Hembrismo. Sí, este, sí, Carmen eh, Conde mira yo quisiera Leer una consideración general que hace en su Carta a las Mujeres, Juan Pablo II. Va, vaya, ¿no? ¿Qué, qué, qué, <ríe> enormes condicionamientos en todos los tiempos y en cada lugar han hecho difícil el camino de la mujer, despreciada en su dignidad, olvidada en sus prerrogativas, marginada frecuentemente, incluso reducida a la esclavitud. Esto le ha impedido ser profundamente ella y ha empobrecido a la humanidad entera, de auténticas riquezas espirituales. El Evangelio, sobre el tema de la liberación de la mujer de toda forma de abuso y de dominio, tiene un mensaje de perenne actualidad, el cual brota de la actitud misma de Cristo. Él, superando las normas vigentes de la cultura de su tiempo, tuvo en relación con las mujeres una actitud de apertura, de respeto, de acogida y de ternura. De este modo, honraba en la mujer la dignidad que tiene desde siempre en el proyecto y en el amor de Dios. Mirando hacia Jesús, resulta espontáneo preguntarse qué parte de su mensaje no ha sido comprendido y llevado a término. Oye, qué buena qué buena cita, si puedes, eh, ¿de qué fuente es? Eh? es su, en la carta a las mujeres de 1995, Juan Pablo II. Pues, pues muy atinado, muy interesante, ¿no? Sí. Lo cita también, en este caso, Maricarmen Bracamontes en el mismo libro que hemos estado hablando, Jesús y las mujeres de su tiempo. Ahora lo que nos falta es ponerlo en práctica, Ese ¿no? Es el es, eh, comentábamos Ese es hace, el hace rato que de los obispos que se atrevió, por ejemplo, a tener de secretario canciller eh, a una mujer, ¿no? fue este Samuel Ruiz, ¿no? que tenía una religiosa, bueno, pero, pero ya se había atrevido a dar este paso, y era lo que decíamos, ¿no? No, no caer, y aquí lo menciona, ¿no? muy fuerte, eh, pero este sentido de no, no nada más servir, sino también ser parte de incidencia eh, dentro de la estructura, porque no O sea, y esta parte también son signos pequeños que nos dicen mucho, ¿no? A ver si no me jalan las orejas, pero, por sí. ejemplo, en la catedral tenemos que ser más incluyentes, ¿no? Por ejemplo, esta separación, los hombres, los sacerdotes y las religiosas, eh, si hay, apenas hubo como una mayor inclusión al permitir que ya la, las religiosas estuvieran en una sección, pero anteriormente, pues siéntense donde puedan, ¿no? Y, y busquen su lugar como puedan, ¿no? Pero creo que tenemos, es muy aplaudible el hecho de que, bueno, ya se dio una sección para ellas, pero creo que debe ir poco a poco, ir, son procesos, ¿no? Que de, de construcción, no se logran de un día para otro. Sí, Carmen. Yo quisiera decir que, particularmente, la mejor eh, teóloga feminista en Latinoamérica, Ivonne Guevara, nos propone que. Estamos haciendo teología todas las mujeres, todos los días, en cada instante de nuestra vida, porque estamos reflexionando por qué está o no está Dios en lo que nosotros vivimos, en la desesperación de no poder darles de comer a nuestros hijos, en la desesperación de que nos sentimos absolutamente solas porque el esposo no está, el padre no existe, es, somos madres violadas, madres solteras, Madres abandonadas, viudas, etc. Entonces esto es algo de la teología feminista latinoamericana en particular que recupera de una manera brillante Ivonne Guevara en otro libro que traemos aquí que se llama El rostro oculto del mal. Esta sistemática eh, sufrimiento de las mujeres por considerar que ya son culpables de no alimentar a sus hijos cuando viven en un sistema que las tiene completamente excluidas de la capacidad de alimentarse simplemente a ellas mismas ¿no? y entonces realmente estamos haciendo teología todos los momentos lo que pasa es que no le estamos poniendo el nombre, no le estamos dando el crédito, ¿quién está leyendo hoy a estas mujeres que se están atreviendo a escribir a sistematizar lo que todas las mujeres en el campo, en las ciudades en los suburbios están viviendo como testimonio de su creencia en Dios y como testimonio de su sufrimiento de su vivir el mal aquí y ahora es realmente indignante Gracias. vamos a terminar este segundo bloque el tiempo pues sin duda alguna nos va determinando pero me gustaría terminar este bloque volviendo en la última parte que había citado de esta cita porque me hacía recordar eh, eh, esta, esta, este buen método de la sospecha eh, contextualizarlo como en Pablo de Tarso en las cartas de Pablo hay una excelente teóloga también Elsa Tamés ¿no? que también hace una reivindicación cuando porque si a Pablo se le toman esas frases de y bueno la mujer no ha de hablar en la asamblea y debe de entrar cubierta es un contexto que el lo lo lo lo analiza muy bien y tiene un un libro ahorita no a ver si lo recuerdo específicamente pero es Pablo l, l, sobre la ley. ¿no? Entonces creo que esto vale la pena y rematamos con la última parte que habla esto de precisamente de la interpretación, de la interpretación. Dice, quizá no se ha entendido, no se ha entendido. Dice, Dice Juan Pablo II en su carta a las mujeres de 95, mirando hacia Jesús, resulta espontáneo preguntarse qué parte de su mensaje Exacto. ha sido comprendido y llevado a término, o no. Oh, no. Con esto terminamos nuestro segundo bloque, vamos a escuchar un canto a la, la canción Canto a la Libertad, regresamos, quédense con nosotros. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que diga libertad Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que diga libertad Mi mano aquí, mi mano, será tuya mi frente Tu gesto de siempre caerá sin levantar Huracanes de miedo contra la libertad Hemos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar a aquellos que cayeron gritando libertad. Habrá un día en que todos a levantar la vista veremos una tierra que diga libertad. Habrá un día en que todos a levantar la vista veremos una tierra que diga libertad. las campanas desde los campanarios los campos desiertos volverán a granar unas espigas altas dispuestas para el pan para un pan que en los siglos nunca fue repartido entre todos aquellos que hicieron lo posible por empujar la historia hacia la libertad habrá un día en que todos al levantar la vida tierra que diga libertad. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que diga libertad. También será posible que esta hermosa mañana tú ni yo ni el otro la lleguemos a ver, pero habrá que forzarla para que pueda ser.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 Gracias por continuar con, con nosotras, bueno, con ellas y conmigo también. Estamos en nuestro último bloque donde pues daremos algunas referencias pues para animar a continuar con este estudio de la teología feminista. Para ello pues iremos directamente a este sabor bíblico que ofrece esta teología desde esta visión feminista, pero ahorita estamos comentando fuera del aire, ¿verdad?, Eh, algo que vale la pena en este sentido de volver a tener una perspectiva desde la perspectiva feminista una relectura bíblica y nos comentamos una bonita experiencia con la maestra eh, María Maricar Bracamontes ¿no? Sí. Eh, María Carmen Bracamontes nos decía el, el fin de semana pasado cómo es posible que leamos en los documentos que se consideran paulinos Esta parte en la que él reconoce discípulas, apóstolas, maestras incluso de él Que la acompañan en la pastoral y le, sí. que lo acompañan en la cárcel Comparada con Colosenses y Efesios la, No permito que las mujeres enseñen, que se callen en las asambleas, etcétera Y nos comentaba que lo que se ha visto cuando va uno a los... a los textos originales, cuando lee uno en arameo, cuando lee uno en hebreo, sí. que claro, lo hacen las doctoras en teología, no nosotras, pero nos pasan su, su, su mensaje, ellas encuentran textos tardíos, añadidos terriblemente para lo que se llamaría dos corrientes en la misma Sagrada Escritura, una corriente que está hablando de la comunidad, que experimenta el gozo, la dicha, la plenitud de las relaciones como Jesús las vive, con esta equidad de género, con esta discipulado de iguales, y otro que se habla desde el poder perverso que quiere someterlas. ¿no? Y es una cosa que, claro, la hermenéutica de la sospecha nos deja evidenciar profundamente. La, la, las, las doctoras que nos han dado clase en este último fin de semana nos decían Necesitamos preguntar a los textos cosas que nos revelen lo que nosotros estamos buscando Y esa o sea, es sí, como la sí. la pregunta muy concreta, muy contextualizada ¿Qué es lo que necesitamos? No era tan distinto el la iglesia del tiempo de Jesús, la sociedad el patriarcado, no era tan diferente. Y Jesús se atreve a ir en contra de todos esos convencionalismos y romper todas esas, estru esas estructuras y por eso lo persiguen. Sí. sí. Qué buen dato, qué buen dato. Eh, es este. Tuviste eh, un taller con María Bracamontes, ¿verdad? Esta es la, la reflexión. Qué interesante y yo agradezco de verdad esta información, si ustedes la vieran aquí a las a las chicas, están súper informadas, traen bibliografía, traen apuntes de, genial, vaya que, pero no, no son dicen teólogas, pero no están muy lejos de serlo, eh, déjenme decirles. Bueno, entremos entonces a tratar de animar ¿no? a, a la gente a a este sabor de esta perspectiva. ...de la teología feminista... ...a ver cuál es la interpretación bíblica... ...que más te ha gustado... ...visto desde esta perspectiva... ...¿no?... Eh, ...Carmen Bustos... ...sí, mira... Se, ...se ha hablado mucho de que... ...la teología feminista... ...solamente analiza textos... Eh, ...donde aparecen mujeres... ...sin embargo no es así... ...la teología feminista abarca... ...el estudio de la Biblia en general... Sin embargo, a mí personalmente, uh -huh. los encuentros de Jesús con las mujeres me entusiasman y me gustan muchísimo. Todos ellos, desde la, la samaritana, la hemorroisa, eh, la mujer siriofenicia, porque traen un mensaje eh, en el cual Jesús trata a la mujer. con la misma dignidad que merece sí. el ser, el hombre. La trata como ser humano realmente y, y se deja interpelar incluso por ellas. Jesús es un hombre de su tiempo. Eh, en esa época, igual que ahora, eh, había mucho machismo. Hablábamos ya del patriarcado, ¿no? Y... Jesús, en muchas ocasiones, puede llegar a verse con una actitud machista, ¿no? Por ejemplo, cuando llega con la samaritana y le, le dice, dame de beber, le ordena, ¿no? <risa> Sin embargo, en el transcurso de, de su plática, él... eh va cambiando porque además ella no es una mujer callada y ob obediente y sumisa Cierto. que que que, a que acata la orden, ¿no? Mm -hmm. Sino que le dice, "Oye, tú, ¿por qué me pides agua de beber a mí, que ni siquiera tienes que hablarme porque no soy judía, ¿no?" Entonces, en la ley judía los judíos no podían hablarle a, a las mujeres que no fueran judías. Entonces lo confronta y él se deja uh -huh. confrontar. Y a mí me parece maravilloso, claro. ¿no? Porque Jesús nos da ese mensaje. Y actual, es muy actual, además. Por supuesto. Porque creo que algunos hombres pues están en ese papel, ¿no? De que yo soy el hombre, soy el que manda, el que ordena. Y no y, se dejan Y bueno, y si Jesús lo hizo, ¿por qué...? Un hombre, pues no quiero decir cualquiera, pero un hombre de nuestro tiempo no puede hacerlo, ¿no? Eh, también nos dicen nuestras maestras que en el caso de la mujer samaritana, ella es una teóloga, porque le hace preguntas de, de, de teología, ¿no? Ella le dice: A ver, a ver si eres tan bueno, ¿no? <risa> Dime. Eh, dónde se le tiene que dar culto a Dios, ya, eh, es cierto. sí, y menciona los los dos lugares, ya y Jesús le dice que que mande que trascienda, así que que es en espíritu y en verdad, sí. Eh, Como esa parte de ser críticas, ¿no? De lo que nos hablaba que era una de las claro. que de las características que nos proponía, creo, Cruz Alta, ¿no? Este. que las mujeres tenían que tener esta actitud también crítica sí, bueno así es. en este sí. desde esta perspectiva ese texto empieza a darnos bueno muchas luces sí sí y finalmente eh, la samaritana fue un apóstol porque la manda no la, le dice cuando ella se da cuenta de que es, ella le dice es un profeta y uh -huh. se va más bien no la manda ella Eh, se da cuenta de la maravilla de hombre con el que ha estado Y se va a platicar, a decir al, a la gente de su pueblo Con quién ha estado platicando ese hombre e Ella, perdón, ¿no? Entonces son como muchas lecciones en ese texto Y... y Y la maravilla de, de Jesús, ¿no? De, de cómo él, él se deja interpelar y cambia su actitud. No se queda en el machismo. Él cambia. Entonces, ese texto me gusta mucho. También el texto de la siriofemicia me, me gusta porque también él es grosero incluso con la mujer, ¿no? Es, es no solamente machista. Le, le dice. Cuando ella le pide que, que sane a su hija, él le dice que, que las migajas, no recuerdo bien el sí, de texto, migajas, eh, que, que, que caen, son para el perro, mesa, ¿no? algo el, así. Perritos. Entonces la está llamando perro realmente. Él, él la está llamando perro y ella es lo que le contesta, pues los perros toman las migajas ¿no? de los amos. y entonces Jesús como que reflexiona y dice sí y, y le hace el milagro no pero hasta que la mujer lo lo interpela lo confronta, claro. lo confronta y no se queda callada uh -huh, uh -huh. sí en como sentido. que era una pedagogía no sí. hay una pedagogía ahí que nos describe como un un, un, un, un oscila no de un, un una actitud cerrada pero qué tiene que haber para que esa estructura cerrada entre en una actitud de apertura, pues tiene que haber una interpelación, una interpelación, tiene que haber una una cierta confrontación hasta un cierto grado, ¿no? Pues muchas gracias, Carmen Bustos, este Nos vamos con buen sabor de boca con esta inter eh, interpretación, con comp compartimiento de, de este text estos textos. Carmen Conde, ¿tú qué nos dices? Yo quisiera eh, hablar de mi propio testimonio, Adelante. de mi propia experiencia, con dos doctores, de uno de historia y otro de, de Biblia, dos teólogos de la liberación de aquí de Cuernavaca, que cuando yo presento mi crisis existencial y matrimonial, Ellos me acompañan, me acompañan desde sororidad, desde esta hermandad, desde esta capacidad de ser sensibles a mi dolor, de ser sensibles a mis inquietudes, de ser sensibles a este cuestionamiento, a esta sospecha, a esto que yo hablo como un llamado de Dios, consuelen a mi pueblo, que yo tengo en un fin de semana de, de silencio con Biblia, Y que la cuestión consuelen a mi pueblo es consolar a, a las más pobres entre las pobres que son las mujeres, ¿no? Uno de ellos eh, me capacita con una bibliografía para reconocer que la crisis existencial es un llamado de Dios. Y esa es otra bibliografía que les recomiendo muchísimo. Es otra benedictina, Joan Chittister, 12 momentos en la vida de toda mujer. es El, el libro de Ruth bíblico, puesto en nuestros días como un camino de. primero de, de, de crisis existencial y luego de resurrección. Quiero decir que estos libros para mí han sido libros de resurrección por completo. Libros en los que sí hay muerte, pero muerte para las estructuras que ya no son en este momento. posible sostener. En un, en un espacio de una parroquia había un letrero para invitar a un encuentro de matrimonios que decía matrimonio eh, especie en extinción. Estamos en este momento, algunas de las teólogas, José, creo que Corby se atreve a decir, estamos post-religionales. Estamos en una espiritualidad más allá de las religiones. Las religiones no están dando ya respuesta, pero mi experiencia personal es: dos varones, párrocos, doctores, me pueden escuchar, me pueden acompañar en mi crisis, pueden avalarla y pueden sustentarla desde esta inquietud, desde esta posibilidad de que otro mundo, otras relaciones, otro socialismo, otro capitalismo. No, queremos unas nuevas relaciones, unas relaciones completamente distintas. Y bueno, el, el libro de, de Ivonne Guevara es claramente, demos, demuestra cómo la, más abajo de la pirámide se encuentran las mujeres pobres, indígenas, de color, cuando tienen su piel, cómo están padeciendo Todas estas exclusiones que son múltiples y que necesitan de nuestra, de nuestra mirada, de nuestro escucha, de nuestro acompañamiento. Yo me vuelvo con estas lecturas y con este acompañamiento de estos sacerdotes, vuelvo a la cordura y vuelvo a sentirme parte de la iglesia. Yo me sentía de, de otro desde otro lugar. Entonces realmente creo que ellos, no sé cuánto han leído a las teólogas, pero lo están viviendo, lo están experimentando y podemos hacerlo aquí y ahora. Y eso a mí me esperanza muchísimo. Y esa es la motivación de estar aquí invirtiendo nuestro tiempo y el de los amables radioescuchas también. Carmen Conde, gracias por esta experiencia que quizá muchas mujeres, y no solamente mujeres, también hombres, nos podemos identificar en este tipo de experiencias que, que como tú bien decías, Qué bueno que existe esta parte como de volver a, a la vida, eh, tener una oportunidad de resurgir, ¿no? Y qué bueno que sea a través de estas categorías de la liberación que nos proporciona, pues, el mismo evangelio, la misma propuesta del Maestro de Nazaret. Eh, yo, la siguiente pregunta era, eh, o es más bien sobre una cierta bibliografía, o más bien, qué libro. De teología feminista te gustó, ya han citado varios, ¿no? Eh, así es que no sé cómo quisieran alguno, mencionar alguno algún otro que, que les ha marcado que, que quisieran compartir con nuestros radioescuchas. Adelante, Carmen Bustos. En la senda de Sofía Ajá. es un libro escrito por Elizabeth Schuler Fiorenza. Eh, A mí me marcó porque fue el primer libro de teología que leí y es muy teórico realmente. Sin embargo, eh, nos hace reflexionar desde las primeras hojas sobre la, la cuestión, el, eh, la situación en la que vivimos de opresión muchas mujeres, ¿no? o la mayoría de las mujeres considero eh, padecemos en mayor o menor grado algún tipo de opresión. Probablemente algunas algunas somos más afortunadas que otras, sin embargo eh, hay muchas situaciones en las que nos vemos eh, usadas o o, o, o sentiéndonos no seres humanos sino objetos, ¿no? Entonces eh, este libro es de una teóloga que se considera incluso pues la mejor teóloga feminista. <risa> Mira, <bueno. ¿Sí? risa> ¿No es argentina? <risa> eh, no, <risa> ella es eh, alemana y alemana. Vive en Estados Unidos. Nos puedes dar nuevamente el título y, y también me parece importante destacar el, el subtítulo que tiene. Sí. En la senda de Sofía, hermenéutica feminista crítica para la liberación Excelente. de Elizabeth Schurler Fiorenza. Excelente. Gracias, eh, Carmen. Gustos Carmen Conde, ¿cuál Gracias. te ha marcado? Para mí el, el libro que, que primero tuve en las manos fue justamente el que el párroco me, me ofreció. Doce momentos en la vida de toda mujer y yo les digo que este libro es un libro de resurrección. Habla desde la desde la crisis existencial y la muerte cómo podemos en una en un no estar con la sociedad, en un no estar con la iglesia, en un no estar con la familia, escuchando la voz de Dios que clama desde de, lo más profundo de nuestro ser, siguiendo a lo más humano, que es también lo más divino. El otro libro que me que me ha marcado es sí. el de Jesús de Nazaret y las mujeres de su tiempo, de Maricarme Bracamontes, ambas benedictinas. Y el tercero, el, se los mencioné, El rostro oculto del mal, de Guevara, editorial Trota. Hay, yo creo que esta parte... Muy interesante de la, de la mujer Schussler-Florenza. Eh, ella tiene escribiendo ya bastantes años, tal vez 30, y hay uno que es el primero que escribe en español que se llama En memoria de ella, y es una mujer realmente muy interesante. En ella en particular, lo que he leído es las imágenes misericordiosas. Un, de Dios que serían las imágenes femeninas, femeninas. y entonces uh -huh. se, empezamos bueno por lo menos en mi caso concreto yo empiezo a hacer oración a Rúa el Espíritu es. de Dios pero desde la divinidad femenina la sabiduría que también es una una, una imagen uh -huh. femenina la misericordia que es otra imagen femenina y entonces Yo puedo desde mi ser mujer, desde mi ser. Femenino. Sí, femenino. Aunque no quisiera decirlo así, pero okay. así lo digo. Este. Reconocerme en esas, en esas interpretaciones, en ese espíritu vivificante, en ese espíritu que está dando la vida, a diferencia de los hombres que están haciendo la guerra, ¿no? Desde esa misericordia que implica un, Te acepto incondicionalmente como eres, aunque necesito ponerte límites porque me estás aplastando, ¿no? Es una... es, miren, se me pone la carne de gallina porque es un llamado maravilloso a rescatar lo más humano de lo humano. En estas imágenes, misericordia, sabiduría, rua, ah, uh -huh. rescatar lo más humano porque no hemos vivido. Esta humanidad, el, el vivir guerras, el vivir hambre, el vivir exclusión, no es humano, no es ni siquiera animal, porque el animal asesina para comer, exclusivamente, lo que estamos viviendo en este momento es, son absurdos y la invitación de, la teolo, de las teologías feministas, del movimiento, de los movimientos feministas es... Convertamos este mundo a un mundo humano, relacionemos de, desde lo más humano de lo humano, desde lo mejor de lo humano y esa es como la invitación muy esperanzadora. Claro y son estas las lecturas que nos van permitiendo pues deconstruirnos epistemológicamente, lingüísticamente y bueno llevándonos a, a una deconstrucción también de, de actitudes ¿no? porque inconscientemente realmente… Eh, mujer o hombre, repetimos estos esquemas de los cuales la teología feminista, pues, nos quiere, nos quiere ayudar a liberarnos, ¿verdad? Eh, partimos ahora, um, para seguir animando a nuestros radioescuchas, de algunos talleres, eh, si a alguien le interesara que nos está escuchando aquí en, en Morelos, pero pues también en otro lugar, ¿no? Eh, que, que Que sepan que, Que hay teólogas, que hay espacios, que hay talleres, conferencias, pero ustedes, por ejemplo, aquí de manera muy concreta, y una invitación a, a las mujeres de Morelos que tengan esta inquietud, a dónde se reúnen, cuándo se reúnen, Carmen. Precisamente, Viz. nosotras como trabajo pastoral, Hemos decidido que vamos a difundir lo más posible esta teología feminista Y nos estamos reuniendo cada mes La cuestión es que vamos cambiando la fecha eh, Nos reunimos, normalmente estábamos reuniéndonos en la casa de encuentros que está en Humboldt, pero eh, hay un problema ahí en la casa, creo que se está vendiendo y a partir de febrero nos vamos a reunir en la parroquia del Calvario de San José ahí hay un salón eh, bastante grande en donde vamos a estar trayendo a teólogas feministas para que eh, nos hablen de, de esta relectura bíblica sobre diferentes temas especialmente del de Evangelio y eh, el próximo va a ser el 22 de febrero a las 4 de la tarde, es un sábado, de hecho son los sábados cuando estamos realizando estas conferencias y bueno, eh, existen algunos otros talleres o encuentros, eh, sin embargo estos se realizan en México Alguna página donde pudieran ellos, como, o, o encontrar, eh, o algún algún dato, algún correo para, para los que nos escuchan, ya sea tu correo, eh, para que ellos puedan eh, tener un contacto más fácil, o también se les anima pues a una búsqueda por internet. Uh -huh. Si nos pudieras proporcionar tu, tu correo a los radioescuchas. Sí, mi correo es mdemaríascdecarmen.bustos.com. Uh -huh. Arroba cariátide lo deletreo. Sí. C uh -huh. A R I A T I D E punto com punto MX. Okay. Bien, lo volveré a repetir en, al final y con ellas. Con Carmen Bustos podrán tener mayor información. Sin embargo, aquí nos invitan el 22 de febrero. ¿Quién va a estar, Carmen, eh, impartiendo la va charla? Va a estar Mariluz Rojas, la doctora Mariluz Rojas. Y el tema va a ser el encuentro de Jesús con la mujer siriofenicia. Ah, mira. Sí, Carmen Conde. Bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad de ir cada semestre... en enero al final de enero y a principios de agosto o final de julio, a un curso semestral. Hemos tenido la oportunidad, son cursos intensivos, realmente muy económicos y en ocasiones hemos conseguido hasta que se nos hospede. Entonces, pues hemos estado alimentándonos de, de estos cursos en el Distrito Federal. Eh, las próximas reuniones en el Distrito Federal... es en la comunidad teológica, el 7 y 8 de febrero, y, y el 20 de bueno, en esa ocasión viene el Satamés, y el 20... Ay, ¿en serio? El, sí. Eh, eh, eh, vale mucho la pena, el Satamés es de un rigor eh, académico muy, muy, muy reconocida, sí. es conocedora también de las lenguas madres, tiene un diccionario en griego que sí. ha funcionado muy bien, Sí, perdón, me emocioné nada más de escucharla, ¿sabes? Qué bueno. Uh -huh, Elsa Tamés. Y el 20 uh -huh. de febrero en Indosoc, y m d o, -S -O -C, ah, que ¿Qué más? fecha, perdón? En el IMDOSOC. 20 de febrero uh -huh. viene Pilar Aquino, también doctora en teología, a platicar con filósofas, con, con mujeres que se dedican a la academia y también son invitaciones que son... creo esta de 20 del 20 de febrero sin costo alguno uh -huh. es un día este todo todo el día para reflexionar cómo estamos viviendo en este momento estas relaciones distintas que queremos proponer excelente todavía no construyen su grupo de Facebook verdad para ahorita bueno ya es eh, cuando eh, lo estaremos esperando con ansia para Darles promoción y desde luego también ojalá yo quisiera comprometerlas a que ojalá pudiéramos en, en otro momento hacer un, nuevamente aquí un encuentro, pero ojalá con al, con alguna de las teólogas que las van acompañando, que les van ayudando en este conocimiento de la teología feminista, ¿se podrá? ¿se podrán, Cármenes? <risa> Haremos el intento, ¿no? <risa> Haremos el intento, como bien dices. Y, bueno, yo lo que sí quiero enfatizar es uh -huh. que hacemos la invitación a esta conferencia del 22 de febrero y las que seguirán, ahí les informaremos fecha y lugar y todo. Y a los que menciona Carmen, eh, es importante que vayan mujeres y hombres jóvenes. Eh, normalmente... Claro. en las iglesias y en y en algunas eh, reuniones sobre religión, quien asiste en su mayoría son mujeres pero ya grandes. No quitamos el mérito de ello, pero toda esta información es muy importante que, que la escuchen los jóvenes. Entonces, ojalá que puedan asistir muchos jóvenes. De verdad es una pro propuesta diferente sí. que, que le que no está encasillada y ni, y ni es rígida ni ni cuadrada ni acartonada entonces yo creo que a los jóvenes les puede realmente interesar y finalmente son ellos los que van a participar en en, en el cambio no en, en el cambio de una sociedad diferente pues les toca mucho a ellos ya a la gente adulta pues Pues ya no tanto, sí en el sentido de que también las mujeres somos, eh, somos educadoras y nos toca la responsabilidad de educar a nuestros hijos eh, pues ya sin estos esquemas machistas y, y patriarcales. Ah, bien, pues finalmente algún comentario que quisieran ustedes agregar Eh, que consideren que pues, se nos ha quedado fuera de la mesa de diálogo Y que sería bueno que nuestros radioescuchas lo tengan en cuenta Carmen Conde Si sí, yo quisiera este hablar de la tesis doctoral de Ivón Guevara Que es este libro que les he venido compartiendo eh, El objetivo del libro que se llama El mal El rostro oculto del mal Su objetivo es doble. Por una parte, mostrar el movimiento de ocultación experimentado por las mujeres. Por la otra, transformar ese silencio vivido en palabra pública, en confesión, en confesión que recuerda la urgente necesidad de unos comportamientos basados en el respeto y en la igualdad de los seres humanos. El mal... En sus diversas manifestaciones, oculto en la familia, en los hogares, en los prostíbulos, en los conventos, en las iglesias y en las teologías, no solo sale aquí a la luz pública, sino que se convierte en objeto de investigación científica e irrumpe en el mundo académico. Sin embargo, desde la óptica religiosa, hablar del mal es hablar también de Dios. Para las mujeres, un Dios con muchos rostros y, sin, y con ninguno. Un Dios mezclado en la vida cotidiana de las mujeres pobres que claman a ella, Él, en medio de su lucha por la supervivencia. Un Dios barroco, a veces clemente y a veces severo, presente en los claustros y en las bibliotecas. Finalmente, un Dios crítico de sus propias imágenes, de las imágenes congeladas en un mundo patriarcal, que claman para que lo, la, dejemos, en simplemente ser Dios. Él, la, qué es. Desde el, la fenomenología del mal se llega así hasta el silencio sobre el misterio que nos invade y en el que vivimos. Un misterio presente en todo y más allá de todo. Puedes repetir la, eh, la sí. fuente. Es el libro de Ivonne Guevara, Tesis Doctoral. Y el título es... El Rostro Oculto del el Mal, culto de Editorial mal. Trota. Muy bien, gracias Carmen. Conde Carmen Bustos, ¿algún comentario? Sí, eh, quiero decir que las mujeres siempre han sido líderes religiosas, maestras, teólogas. Sin embargo, muchas veces desde la clandestinidad, incluso las han llamado brujas, incluso <ríe> las han quemado. Ahora las mujeres teólogas feministas buscan reclamar esta tradición sociológica como mensajeras y apóstoles de la divina Sofía. Han llamado a todos los excluidos, marginados y deshumanizados y los quieren reunir alrededor de su mesa. Excelente, excelente. es alguna cita son eh, palabras eh, tuyas pero tiene un, un un bonito referente nos muestra como la mística no que que tiene eh, la teología feminista bueno eh, no me queda sí sí Carmen. si es posible quisiera terminar con una una poesía que se llama mujer hambre y sed tengo hambre Adelante. y sed hambre y sed de crecimiento Como muchas mujeres de nuestras iglesias y nuestros países, quiero alcanzar mi estatura real, ocupar el espacio al que he sido llamada desde muy alto y desde hace mucho tiempo. Tengo hambre y sed, hambre y sed de libertad, como muchas mujeres de nuestras iglesias y nuestros países. Quiero abrir mis alas y levantar el vuelo, alcanzar la plenitud para la que he sido creada desde muy alto y desde mucho tiempo atrás. Tengo hambre y sed, hambre y sed de equidad, Como muchas mujeres de nuestra ig nuestras iglesias y nuestros países, quiero poder ver a los ojos a cada persona, vivir la dignidad que a gran precio me fue dada desde muy alto y desde mucho tiempo atrás. Tengo hambre y sed, hambre y sed de reconocimiento. Como muchas mujeres de nuestras iglesias y nuestros países, quiero poder llamar trabajo a mi trabajo, construir espacios donde expresar a esta que por pura gracia soy. desde muy alto y desde mucho, mucho tiempo atrás. Tengo, en fin, hambre y sed, hambre y sed de justicia, como muchas mujeres de nuestras iglesias y nuestros países, que son víctimas de las más brutales o sutiles violencias. Quiero dejar de ser violada, maltratada, silenciada, asesinada, solamente por ser mujer. Quiero levantar mi voz, decir mi palabra, sonreír sin miedo, porque desde muy alto y desde mucho tiempo atrás soy. con cada ser humano, imagen y semejanza, ¿de quién me creo? ¿De quién es? Eh, eh, después nos, nos pasará el dato, pero muy interesante la poesía. Repetiré eh, brevemente, ¿es de quién? Sí. sí Laura Figueroa. Laura Figueroa, muy bien. El correo de Carmen Bustos para algún comentario, alguna sugerencia o alguna información es mc.bustos.com arroba, eh, voy a deletrear, c a r y latina a t i latina d ecommx y bueno, la invitación es el 22 de febrero a las 4 de la tarde con la teóloga Marilu Rojas, el encuentro de Jesús con la mujer sirio-fenicia en, en el Calvario, ¿verdad? Y... Eh, La comunidad teológica, el 7 y 8 de febrero, no, no, no se lo pierdan, estará el Satamés, eh, en conferencia, ahí será, eh, muy importante, y en el Indosoc, el 20 de febrero, Pilar Aquino. Bien, no me queda más que agradecer de todo corazón, primeramente, pues, su amistad, ¿no? Y su esfuerzo por hacer que la teología siempre, siempre sea una ciencia, pues, a favor del ser humano, ¿no? No hacia un género específico, sino, al ser humano en toda su plenitud, en toda su integralidad, eh, y con todos los retos sociales que esto implica. Bueno, pues, amigas, sepan, ¿no? eh, este será siempre pues su espacio. ¿eh? Cuando lo quieran, quieran ocupar, aquí estaremos. Eh, mi oración y mi apoyo en esta una noble labor que realizan. Una vez más, pues eh, muy agradecido por su presencia. Muchas gracias. ...y... Aquí estamos en El Arópago, pues una vez más ha dado paso en ser un espacio de diálogo y a favor de la apertura de estos nuevos caminos. Y bueno, pues siempre nuestra búsqueda será pues construir esta sociedad anhelada, donde quepan, donde quepan todos. Síganos acompañando y bueno, promoviendo estos audios a su disposición que estaremos ya poniendo y un abrazo de esperanza, de lucha y de resistencia. Esto fue su programa El Arópago. Hasta pronto.